non gusti, gustie y bienvenidas, bienvenidos un día más a Caixo Berriosar, el magazín de actualidad de Berriosar y Retear. Como siempre estáis escuchando el 100.8 de FM o si no seguís por internet, eguskiplaza.net. 60 minutos contando a partir de ya mismo en los que os traeremos eh, muchas cuestiones de actualidad, mucha información, eh, como siempre, todas las noticias y la actualidad más cercana de Berriozar y es que no saldremos del pueblo, hoy en nuestra entrevista hablaremos con Iñarri González Alazne Oroz, y José Javier Gaskin, miembros del equipo de los diferentes equipos de Socatira de Berriozar O mejor dicho, eh, nosotros no lo haremos, lo harán nuestros compañeros de Aurrera, Betty, que realizaron esta entrevista ayer con motivo de las victorias que obtuvieron los diferentes equipos de Socatira de Berriuzar el sábado pasado. Eh, se llevaron dos chapelas, nada menos, en el Campeonato Navarro de Socatira, en la categoría masculina de 600 kilos y en la categoría mixta de 420. Pero antes de todo eso, traeremos la actualidad de Berriosar en nuestro Berrión Albisteak, nuestro boletín informativo en euskera, que comenzará en breves instantes. También eh, tendremos toda esa información en castellano en el boletín Berrión Noticias. Eso tendrá lugar más o menos hacia las 9 y media o 10 menos 25. Y posteriormente vendrá Jaime, Jaime Iribarri, nuestro compañero que nos traerá toda lo informativo Interesante todo lo que está ocurriendo en cada momento en las redes sociales y en internet Así que sin más dilación comenzamos ya nuestro Kaixo de Berriozar del 27 de noviembre Esan bezala zaroako hogeita zazpi ditu gaurko honetan aste artea da eta hau berrion albistegia duzue berrriaririotiaren albiste emankizuna. Mendialdea eskolatara segurtasunez joteko proposamena aurkeztuko da gaur arritsaldean oinbusa du izena proposameen berrionek eta semealabak eskolara eraman behar dituzten guraso eta senideei zuzendua dago. Oinez eta bizikletazioateko bide segurua da planteatzen duena menaren aurkezpena esan bezala gaurriatsaldean egginen da, atxaleko zazpietan entzunareto edo auditorio berrian. hitzaldi hau berriozarko udalaren ingurumen arloak sustatutako ingurumen jardunaldien artean lehenengoa izanen da. Jarrdunaldi hauuen helburua da ohitura osasungarriak sustatzea eta urrengo saioak abennduaren hemezorttzan eta hogeian izanen dira eta etxeko konposta zein konsumo arduratsua izanen dituzteizpide. Best alde eta aste honetako hitzzorduak begiratzen jarriraitituuz berrizarkuudalak ohiko osoko bilkura eginen du bihar hainbat mozio ez tabadatuko dira bertan besteak beste desjabetzen edo etxe kaleratzen aurkako bi mozio PSN- aurkeztutako beste bat oinarrizko laguntzako osasun eta larrialdiei buruzkoa eta emakumeen aurkako indarkeriari buruzko azken mozio bat. Bihar izanen da osoko Bilkura hau azarroako hogeita 8 beti bezala Arratsaldeko 6erdietan udaletxeko areto nagusian Eta bihar ere tokiko itunei buruzko jardunaldia eginen da berriozaren. Bihar azarvako gehi eta sortzi goizeko amaiketatik eguerdiko ordu bietara. Tokiko itunen jardunbide egokiei buruzko elkartrukerako jardunaldia eginen da berriozarko udaletxeko kulturgunean. Jardunaldiaren helburua da, kontziliazioaren eta erantzukidezaren aldeko toki hitzarmenen esparruan garatutako esperientzia eta jardunbide egoki guztiak partekatzea. Hau da egitarauan, goizeko amaiketatik aurkezpena egin dute Teresa Nagore inafiko zuzendariak Xabi Lasa berriozarko alkateak eta Luis Castro berdintasun saileko zinegotziak. Amaika terdietan eba isturiz berdintasun teknikariak ansoa udalaren esperientziaren eta jardunbide egokiaren aurkezpena egin dut. Ama biter berriz zizur nagusiko udalaren ikuspuntua ikusializanen dugu Josu Irigoyen bertako berdintasun teknikariaren eskutik eta bukatzeko burlatako udalak hartuko duitza paki du ke, ma comienza con plegu zuzendariaren haotan. Eta gogoratu, amaitze dela Euskara ikasteko bekak eskatzeko EPA. Azaroaren hogeita marre arte zabalik egonen da Euskara ikasteko beka hauek eskatzeko EPA, hau da datorren ostiralera bitartean. Eskatzeko agiriak auzo bule eraman behar dira, kale berri kaleko zazpigarren zenbakian, astelenetik ostiralera goizeko sortzietatik ordu bietara. Deialdi honetan, beka eskatu halko dute berrio osarren erroldatutako pertsonek, baita autonomoek Eta egoitza soziala berriozak rinduten mikroenpresetan lan egiten duten langilek ere Argibide gehiago dituzue irubebikoitza.berriozar.es udalweb gunean Eta kirol kronikarekin amaituko dugu Albisten kontakizun hau, Berriozarko soka tira taldearen garaipen handiarekin gure herriko taldeak garaipena eta txapelak lortu zituen iragan larun batean, gizonezkoen 600 kg kategorian eta talde mistoen 420 kg-ko mailan jardunaldia gizonezkoen kategoriarekin hasi zen, Berriozarko taldeak tirada guztiak irabazi zituen eta beraz Arasorik gabe lortu zuen txapela, amaiuri izan zen 2. basaburua GARREEN ETA TxANTREA BERRIZ LAU garren. horren OSTEAN TALDE MISTOEN NORGEIAGOKA KASI ZIREN mutil ETA neskek OSATUTAKO TALDEEKIN Kategoria honetan berriozar garaia izan zen berriz ere SASOI BIKANEAN DAGOELA BAI EZTATUZ IMOTZ izan zen bigarren eta AMAIUR SAKANA IRU garren. basaburua BERRIZ AZKEN POSTUAN KLASIFIKATUZEN Datorren larun batetik aurrera TIRALARI berriozartarreak Euskadiko lau biderlau txapelketa irabazten saiatuko dira eta orain gure kiosko digitala zabalduko dugu eta egunkariak ikusiko ditugu orain egunkarien edizio digitalek zer esaten duten berria egunkarian ondoko titularrean nabarmendu dezakegu beste kaleratze bat atzeratu dute burlatako familia baten etxe kaleratzea gelditu dutela nabarmaintzen du beraz berria egunkariak bestelako kontuen artean AUSEHCT-aren aurkako asamblea da desegitea era Dute, eta gainontzeko gaien artean parlamentura jotzen du berriak, bozak aurreratzea baztertu du barzinak, bildu bigarren indak izan daitekela argudiatuta. Horiexek beraz titular nagusiak, baina temperatura eta eguraldiari buruz ere, eguraldiari buruz hitz egiten digu, onok, ondoko titularrearekin giro zakarrean agusitoka da gaur, Euskal Meten arabera, sortzi eta amairu graduko temperaturak izanen dira gehienez eta egin dezake. Diario de Notizia segunkari hartuko dugu orain eta hausel erroburu nagusia asfiko zuzendaria gazteizen atxilotua Guardia Zibilaren aurrean deklaratzeari uko egin dio. Bestelako kontuen artean UPN-eren barne arazoak aipagai ditu diario de notiziazek. UPN-eren zuzendaritzak hautezkundeak aurreratzeko momentua ez dela erantzun dio Miguel Sanzi. Eta ekonomia kontuetan hausel gamesak Nafarroan egin jendituen kaleratzen euneko larogeita ma oinarrizko langileenak izanen dira. Bugatzeko aurretik ere ikusi dugun beste bat, burlatako familiak bere txea bi urtez mantendua izanen du dezjabetzea geldiarazi ostean. Gara egunkari hartuko dugu eskuartean orain eta hause e, egunkari horrietan nabarmentzen dutena bilduk atzera botako ditu upene kiruñean aurkeztutako aurrekontuak antisozialak direlako. Beste kontuen artean zaborbilketaz Bilketaz gara, zaborbilketari buruzko informazio batzorde propioa eratuko da altsasun eta bukatzeko ekonomia kontuak ASFI auzia honako titularrekin hasfiren zuzendari nagusia atxilotu duten bere ganatze bidegabe eta diru zuriketa leporatuta. Eta gaurko prensa irakurketarekin amaitzeko, diario de Navarra hartuko dugu, seme alaben zaintzagatik ematen den ezzedenzia airean horixe Ba, gaurko edizio digitalean irakur dezakegun titularrik handiena. Bestelako kontuen artean, hause, Gamesako komiteak parlamentuan azalduko du lantaldearen egoera. Eta bukatzeko eguraldiaz mintzo da diario de Navarreare, temperaturek behera eginen dute gaur eta elurteak gertalitezke Nafarroan. Tiraba ba, gure kioskoaren e, persiana ieitziko dugu eta orain eguraldiari buruz mintzatzeko ordua iritsi zaigu. Ba, egunkariek dioten bezala gaurkoa, egun hotza izanen da, iru eta bederatzi gradu arteko temperaturak izanen ditugu behirri ozahirien, eta orain bertan 6 gradu markatzen du gure termometroak egunean zehar ez hortik engeiegi mugituko. Orain bertan e, zerua estalitan daukagu eta e, euriak izan ditzakegu eguer aurrera. Auxi dena beraz gaurko Albbistegiari dagokionez informazio gehiago dato zen orduetan berrriozari irrritearen Sintonian FMko1. zorzian, edota orduoro Interneten Eeguzki Berriosar y ratia en el 100.8 de fmriosar y en un Y como hemos eh, comentado antes en del boletín eh, informativo, a continuación os ofreceremos la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa deportivo Aurea Beti, Ilargui González, Alazne Oroz y José Javier Raskin, miembros de los diferentes equipos de Socatira de Berriozar. Bueno, y aquí comenzamos la entrevista semanal Esta vez tenemos el estudio lleno de gente Debido a que han acudido aquí con nosotros Tanto Ilargi González como Alasne Orod Representante del equipo de chicas de Socatira Como José Javier Razquin Uno de los tiradores que venció el campeonato de, de Socatira De este pasado sábado eh, Gabón, buenas noches a los tres Gabón, Gabón bon. eh, Bueno... Vamos a comenzar por el principio, sábado por la tarde, frontón de Berriozar, eh, 6 de la tarde y los equipos ya preparados, habíais pesado, tanto categoría de 600 kilos masculino como los equipos mixtos de 420 kilos, ¿cuáles sean las sensaciones antes de comenzar, Jotas? Pues bueno, al principio nerviosismo, pero bueno, teníamos... ...la confianza de que podíamos hacerlo bien... ...la jornada anterior lo hicimos bien... ...y pues esta también tendría que tenía que salir bien... ...pero estaba en juego la chapela... ...y pues con un poco de nervios... Eh, ...era el mismo equipo que habíais tirado la semana pasada... ...por lo tanto, por vuestra parte la confianza estaba... ...quizá la mayor duda no erais vosotros mismos... ...sino cómo podían haber cambiado el resto de los equipos... ...sí, eso es, pues Amayur hizo algún cambio... Que mejoró el equipo Basaburuá al otro equipo, también hizo algún otro cambio y Chantrea también al final cambiaron todos los equipos para mejor pero aún y todo conseguimos vencer eh, La verdad es que, que las sensaciones parecían buenas y así se confirmaron quizá mejores que cuando se ganó la chapela, la otra chapela en liza esta temporada, la de 640 kilos Sí, sí, sí sí la de la de 640 que La última jornada que hicimos en la cunza agua había un nerviosismo que, que pues que no nos dejaba casi tirar aún y todo pues vencimos pero ya a esta última jornada de 600 pues hemos llegado pues nerviosos pero ya como un poco más maduros y pues pues pudimos lograrlo pues más tranquilamente Hombre, llegasteis nerviosos un poco más maduros que yo sepa habéis ganado todo lo que habéis tirado Sí, pero o sea, los, los nervios están ahí, ¿eh? Yo lo que decía ayer, o sea, si os atan un elefante y le ponen una cadena, os lo lleváis. O sea, era yo estuve viendo dos era increíble. Es que era tira tirada tras tirada, arrasabais con todos. Digo, ¿estos? Bueno, eso es... Eh, o sea, confianza tenéis que tener mucha. Sí, nosotros mismos sí, hemos entrenado mucho. Sabemos de que somos capaces, que tenemos mucha potencia. Y pues eso... Yo tengo que decir que llegué tarde, yo vi el combinado mixto y también me pareció sobrado, o sea, las chicas también, o sea, arrollaron. Sí, sí, sí, sí. Eh, va vamos a hablar de nervios porque si algunas estaban <risa> nerviosas, me parece que eran las chicas ese día. Pues sí, bastante la verdad, bueno, en nuestro caso creo que no teníamos igual la confianza que tenían los chicos y a la segunda chapela y bueno, los nervios fueron bastante grandes. Sí, eh, nunca habíamos ganado todas las tiradas, entonces eh, por una parte era increíble y estábamos muy nerviosas. Y esos nervios quizás se notaron al principio, pero bueno, una vez de entrar se fueron quitando o, o el, cada vez que veíais la chapela más cerca todavía os ponéis más nerviosas. Yo creo que esos nervios iban en aumento todo el rato, en comparación con la jornada anterior... Se hizo más dura Y yo creo que fue todo por la cabeza eh, Primera vez que el equipo de Berrizar Tira en categoría mixta eh, ¿Cómo fueron las sensaciones? Y sobre todo ¿Cómo han sido los entrenamientos? Pues las sensaciones En general Fueron, bueno, la primera jornada Del domingo muy buenas Yo casi ni me lo creía Que estábamos tirando Y ganábamos Como has dicho Y luego los entrenamientos han cambiado Antes entrenábamos eh, solo las chicas Y bueno, ahora este año hemos empezado a entrenar juntos Y los entrenamientos han cambiado Han cambiado yo creo que mucho Yo creo que se nota no igual un poco más esos entrenamientos A la hora de tirar en un mixto Ya que nuestro día a día entrenando es así también Y la verdad que muy a gusto lo bueno, comentabais que hay mucho mucho nerviosismo, mucho yo viéndolos de fuera comentándolo con la gente que estamos en el front en el frontón se os veía como una profesionalidad, vamos a decirlo así, increíble, o sea, serios a todos, concentrados, muchos mirando al suelo, no sé qué estabais pensando, pero de la sensación que dabéis no era de nerviosismo en absoluto. Era... Yo estaba fatal. <risa> yo creo pues que no no transmitíais esa sensación, sino todo lo contrario. El caso de las chicas primera vez que ganamos algo y bastante sí. nerviosa. La frase de moda era el ponte ropa, ¿no? Estábamos <risa> estábamos tan tan metidos en la tirada que lo que... la verdad es que entre tirada y tirada te podían tocar descansos de 10 minutos, entonces claro, 10 minutos hay aquí en el frontón, que a pesar de que la temperatura no era mala del todo, pues el cuerpo se queda frío, entonces llegábamos salíamos de la tirada y, y uno al otro era la frase ponte ropa, ponte ropa, nos os enfríéis eh, ropa, ropa y, y ahí sí que se notaba ese punto de tensión en las miradas en muchas veces en lo que tú decías mirando al suelo esa concentración que hace falta pues bueno, las cosas salieron bien y, y a partir de ahí pues pues a tra seguir trabajando y a seguir trabajando José Javier porque esto no acaba No, ahora ya El sábado que viene empezamos con el campeonato de Euskadi de 4x4 Y nada, habrá que ir a por todas también y a entrenar fuerte eh, Un campeonato que tiráis por una parte los chicos, ¿en qué categoría? En 300 kilos O sea, 75 kilos de media, sí. cuatro, cuatro tiradores, es el 75 kilos de media ¿Y las chicas? En 260 ¿260 que son? 65 kilos 65 kilos de media eh, Bueno Allí ya entran grandes nombres de la socatira, vamos a decir. Entran abadiños, entran badayots en categorías femeninas. ¿Cómo veis el campeonato? Pues pues... Se presenta duro. Pero bueno, yo si no recuerdo mal, Berriozar en otras ocasiones pues ha logrado segundos puestos, terceros puestos en el 4x4 en Euskadi y pues esta vez pues también puede ser así. Las chicas... En nuestro caso, creo que igual el peso es un factor a tener en cuenta, ya que vamos bastante por debajo. Son pesos demasiado altos para nuestro equipo, pero con muchas ganas, igual más fuertes que nunca. sí eh, ¿Qué esperanzas tenéis este en el campeonato? José Javier hablaba de, de esos segundo tercero de ese, ese podio, quizá una victoria, a pesar de que están Abadiños o Carri y Barra en chicas hombre hacer podium nos gustaría y y el objetivo es ese pero pues está difícil así. pero bueno un tercer puesto no estaría mal <risa> el sábado un tirador me, de a me decía que es al que es el campeonato de dar cera pulir cera suele ser un campeonato que hay mucha igualdad entre todos los equipos y lo mismo te toca dar que, que recibir que que suele haber tiradas muy duras, eh, coges una paliza muy grande contra un equipo y luego viene otro que igual no eres tan fuerte a priori, pero si estás cansado pues te puede llevar. Sí, sí, así es, así es eso. Bueno, yo para animar a las chicas que piensen cuando estén tirando que no tienen un elefanta toda una cadena, pero si sí una vaca, o sea, que, que podéis con lo que con, <risas> con los que se os ponga por delante. Yo visto el como, o sea, no sé, yo viéndos el sábado con el Con esa semblanza, esa, dije, joder, yo no sabía que, que teníamos tiradoras tan buenas. lo luego dije, no, es la primera vez que ganan algo. Y digo, no me lo creo. O sea, para mí fue una sorpresa. Yo tengo que admitir que a mí me sorprendió gratamente. Se agradece. Bueno, la verdad <risa> que este año entrenando con los chicos estamos mejorando bastante, creo yo. Eh, hablemos de entrenamientos, ahora que comentas. Eh, ¿Cuántos días a la semana entrenáis? Pues entrenamos tres días, los lunes, martes y jueves. Y luego pues algún día pues solemos ir a correr y vale, el miércoles o el viernes y ese es el entrenamiento. Y luego claro, cuando se acerca al campeonato pues se intensifican los entrenamientos y así. Eh, entrenáis unos contra otros o bueno, sabemos que tenéis ahí instalada una polea en el polideportivo eh escoger la cuerda y tirar o tenéis alguna algún tipo de planificación. Sí, claro. Montan pero... el elefante encima. Montan el elefante <risa> y dan al elefante. No, no, pues... Lo primero cuando llegamos, pues es... Hacemos unos ejercicios de... Bueno, de calentamiento, digamos, para calentar. Pero bueno, son para coger potencia. Y nada, pues luego con la cuerda, pues... La hacemos una primera tira tirada para calentar. Luego, pues vamos metiendo más peso. Y unas semanas o unos días de la semana... Hacemos resistencia... Y otros días potencia, y otros días combinado con las chicas. Y... O sea, sí, va vale, el entrenamiento. Y parece que la potencia va bien, porque según se vio el otro día en las tiradas, y si algo tenía el equipo de Berriozar, fue potencia. Resistencia de no se llegó no se no. llegó a saber si tenían o no tenían, porque... No dieron tiempo. No dieron tiempo. No dieron tiempo. <risa> <risa> Era, la sanción que tengo es eso, que alguien te tira y se los, se los lleva, los arrastra eso sí, parabáis para hacer un descanso, yo creo. Coger aire. aire y otra vez. Entonces, desde fuera era ta ta ta ta ta paro, ta ta ta ta ta paro, ta ta ta ta paro y victoria. Yo miraba a Iñaki Larrabi y estaba esto acaba pronto, o sea, no es tan fácil como se ve, me imagino. Era lasne incluso algún agarrotamiento. La última tirada mal, mal. Desde fuera se ve así, pero... Sí, sí, sí no, hombre, yo también comentaba con, con Iñaki, y decía, joder, este del equipo de Imoz, por ejemplo, tiene que te... o le parten los tobillos, o, o... Yo veo posturas que para mí serían imposibles, digo, y me gustaría hablar, ¿lesiones en este deporte? Pues sí, yo, por ejemplo, este sábado, no sé si era por los nervios, por la presión porque veíamos ahí la chapela y joi si falló y me dio en el aductor una, una pequeña un pequeño agarrotamiento y pues la última tirada la tiré un poco mal sufriendo mucho La verdad es que a pesar de que parece acá en ocasiones un deporte un poco burro no os leis lesionar demasiado, ¿no? Hombre, igual lesionar pues el lumbago pues sí que es una lesión, pero pues eso que estás dolorido de los riñones y, y aparte de eso no sé las ampollas que son los dedos de los pies es pff, increíble y luego la rozadura no es una lesión, pero pues si te, si te hace una rozadura que se te queda sangrando, pues luego estás una temporada pues que no pues no puedes tirar, tienes que recuperar eso. Entonces no es una lesión muscular, pero sí que o sea, cada deporte tiene las suyas. Hay Boy. que llevar también protecciones, me sí, imagino sí. que os pondréis algo para proteger la espalda o los pies. Sí, bueno, yo sí, es para drapos y cosas así, pero bueno, ni todo, pues si las tiradas han sido muy duras y largas y tal, pues se te hace. Eh, vamos a hablar un poco del pasado, no me quiero tampoco liar mucho, pero bueno, José Javier, ¿estuvisteis en el Campeonato del Mundo hace unos meses? Quizá no fue el resultado deportivo esperado, pero bueno, ¿cómo fue la experiencia? Pues la experiencia muy buena. Deportivamente, pues igual no tan buena, porque bueno, los resultados los resultados no fueron los, los mejores, ¿no? Pero nos sirvió también, pues yo qué sé, yo creo que ahí igual tocamos fondo, creo. Esa, y... esa, era, esa era mi pregunta. ¿Tú crees que el equipo tocó fondo después del Mundial? Sí, yo creo que sí Yo creo que llegamos a un momento que, no sé Ya no se podía hacer peor y, Pero bueno, no sé qué cosas influyeron ahí O que llegó a pasar Porque entrenar, entrenábamos Yo qué sé, muchas cosas o Es que no lo sé, tampoco qué pasó ahí Hombre, también tuvisteis muchas bajas Con las que no contabais? también, también. Sí, Hicimos aquí un repaso bastante amplio Antes de que llegara el campeonato y, de, y del equipo que en principio se iba a presentar Las aspiraciones que había Que estuvimos hablando con Ezequiel Que él decía que podíamos A poco a poco ver que cómo iban fallando, cómo iba cambiando el equipo, por lesiones, ya, ya. gente que no podía acudir y también y al sí, final sí, sí. las las provisiones iban bajando y bueno, pues quedar como lo, como la última vez, o sea, ya veíamos que, sí, que sí, no era pero... el mismo objetivo. Mm. Ahí no podéis hacer nada, o sea, si un equipo que está diseñado se descompone, no sé, yo intuyo ya, pero bueno, aun y todo pues vas al campeonato y una esperanza algo algo tienes, aunque igual no vayas los mejores, pero Hombre se volvió con una medalla bronce con el señor bueno, Aguas sí, con el señor Oscar, <ríe> Oscar Aguas sí. que la trajo aquí, nos la enseñó sí. la única medalla que, que ha visto este pueblo en este campeonato bueno, y las chicas no estuvisteis, pero la ilusión de estar en, en un mundial os corre por la sangre o no pues sí, pero eh, estando en este momento el, en el equipo de chicas estamos 8 eh, chicas Y entonces a un mundial con, con ocho tiradoras no se puede ir. No no se puede ir. O sea, las tiradoras exactas y te, y te tienes que ir pues hasta Italia o hasta donde sea, pues no no se puede, pero sí que siempre no. Lo... Bueno, desde aquí igual sirve, ¿no? Para ver si alguna chica se anima también que nos hacen falta y que es un deporte divertido, está a gusto y a ver si os animáis. ...hay ah, alguna chica en categoría cadete si no me equivoco... ...que bueno, poco a poco también ya irán creciendo... Y, ...y al igual que nos ha pasado a nosotros... ...el otro día haciendo una valoración... ...muchos de los tiradores... ...no solo de nuestro equipo sino también de Amayur, de Chantrea... ...habían pasado por las categorías inferiores... ...y yo creo que es importante también ese trabajo que se realiza... ...para poder salir de, de las categorías inferiores... ...y llegar a los primeros equipos... ...no solo en el deporte rural como es este caso sino en el fútbol, en el voleibol, en el baloncesto y en muchos otros deportes. Bueno, y repasando acabando ya de, de repasar este año, concluiréis el año con el 4x4 de Euskadi, ¿y qué os queda para el resto de temporada? Pues eh, ya empezaremos ya el año con el campeonato de Euskadi de 8x8 también, que empieza con 680 kilos, que no participaremos. ...luego después es... ...la categoría de 640... ...que participaremos... ...luego de 600... ...560... ...pues hasta marzo así... ...y luego en... ...abril, mayo así... ...pues se suele hacer el... ...4x4 de Navarra... ...y ahí acaba la temporada... ...eh... ...muy bien... ...vosotras chicas... ...me imagino que... ...preparando el 4x4... ...debido a que... ...estáis justas para tirar ese... ...8x8 de Euskadi preparando poco a poco tanto el 4 x 4 de Nav de euskadi como, como el 4 de navarra sí sí sí bueno vamos a ir concluyendo ya esta entrevista cuando son las de y 18 minutos pero nos no vamos a dejar antes nos no vamos a dejar iros sin haceros antes la batería de preguntas que es la tanda de penaltis Comenzamos por la primera de las preguntas. Vamos con José Javier. ¿Un deporte que te guste practicar aparte de la socatira? Pala, palagoma. goma. Eh, un compañero con quien salir a correr al HC. Y Manol. ¿Y Manol? <risa> Villargui, después de una buena tirada o un buen entrenamiento, ¿un acuarius o una cerveza para recuperar fuerzas? Una cerveza. Jotas, ¿el último libro que has leído? Esa es difícil, ¿eh? Estas son las <risa> más difíciles. Ahí cae todo el mundo. Está... No, pues me estoy leyendo uno cara no me acuerdo del título. <risa> pero... Eso lo dice todo el mundo. Eso no vale. Es por los nervios, ¿eh? Pero... A ver. Vale, Vas a pregunta. dejarle pensar. Sí. A lasne, ¿la última película que has visto? Lo imposible. ¿Te ha gustado? Sí. Déjame que pregunte ahora, vier. Va. ¿Cuánto valgo yo? <risa> <Dame broma. risa> Chuleta Solomillo. solo mío. Solo mío. A ojos cerrados. Qué jotas, ¿nos acordamos del libro? Sí, es, es del autor del, del, de La rebelión en la granja. <risa> pero no sé cómo es el libro. Lo tiene calzando una mesa, que cogea. Yo creo que sí, yo creo que sí. Empecé a leerlo y ya, como no me gustaba, lo dejé ahí. Bueno, venga, ahí está para los tres. Un deseo para para esta temporada, para lo que queda de este 2012, que ya es poco, y para todo el resto del año. Jotas. Pues que poda, podamos lograr muchos triunfos, tanto el equipo de chicos como el de chicas también. Alazne. Pues mejorar mejorar y mejorar y sobre todo pues que se apunten más chicas para que haya más gente en el equipo femenino. Vega y Arry, redondea. Seguir disfrutando así. Bueno, pues Besterigabe hoy izan da gaurko elkarrizketak emanduen guztia. Esto ha sido lo que ha dado de sí la, la entrevista con estos tres o Katiralaris. En primer lugar, mucha suerte. En lo que queda de este año 2012, mucha suerte para el campeonato de Euskadi 4x4 y muchas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias José Javier, gracias Alazne, gracias Ilargui. Y sin más, os dejamos con una canción que me ha pedido Jotas de Tapia Taleturia, Maita Tensaitudalako. Pues a pesar de lo que decía nuestro compañero Hoyer, no vamos a escuchar a Tapia Taleturia. Vamos a pasar directamente a nuestro Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Riatia. Hoy día 27 de noviembre, martes, y comenzamos con una nueva propuesta para ir de forma segura hasta los colegios Mendialdea 1 y 2. La iniciativa de Hombres Pedibus está dirigida a madres, padres y familiares en general que necesitan desplazar a sus hijos e hijas al colegio. La presentación tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en el nuevo auditorio. Esta charla es la primera dentro de las jornadas medioambientales y ámbitos saludables organizadas por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento en coordinación con el Programa Comunitario de Hábitos Saludables. El resto de sesiones tendrán lugar los días 18 y 20 de diciembre con el compostaje doméstico y el consumo responsable como temas principales respectivamente. Y seguimos repasando las citas para los eh, próximos días. Mañana miércoles se ha convocado el pleno ordinario del mes de noviembre. En esta ocasión se debatirán varias mociones de interés como dos textos sobre los desahucios, una moción del PSN sobre el decreto foral de centros de salud y urgencias y un último punto sobre el día internacional contra la violencia hacia las mujeres. La cita como siempre será mañana último miércoles de mes a las seis y media de la tarde en el ayuntamiento. Y también mañana se celebrará una jornada de los pactos locales en Berriozar. Mañana miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar tendrá lugar la jornada de intercambios de buenas prácticas. El objetivo de esta jornada es compartir experiencias y buenas prácticas desarrolladas en el marco de los pactos locales con la conciliación y la corresponsabilidad. El programa del día es el siguiente. A las 11 de la mañana tendrá lugar la prestación institucional a cargo de, Ter de Teresa Nagore, directora del INAFI, Sabilasa, alcalde de Berriozar y Luis Castro, concejal del área de igualdad del ayuntamiento. A las once y media la técnica de igualdad de Anshuain, Eva Isturid, realizará la presentación de la, exper de la experiencia y buena práctica de este ayuntamiento. A las doce y media llegará el turno de la técnica de igualdad de Cizur Mayor Yosune Irigoyen. Y por último, Paqui Duque, directora del taller de empleo de mujeres, presentará la experiencia del ayuntamiento de Burlata. Y recordamos que el plazo para solicitar becas para cursos de euskera está a punto de finalizar. Así es, este viernes, día 30, es el último día para solicitar becas por el aprendizaje de Euskera. La documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana, Caleberry 7, de lunes a viernes, de 8 a 2 del mediodía. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en Berriozar. Podéis obtener más información en la página web municipal www.berriozar.es. Y terminamos este bloque de noticias de Berriozar con la crónica deportiva y con la constatación de que el equipo de Socatira de Berriozar está en una forma inmejorable. El equipo local se llevó la victoria y por consiguiente las chapelas de la categoría de 600 kilos masculino y 400 kilos eh, equipos en equipos mixtos, 420 kilos en equipos mixtos. Perdón. La jornada dio comienzo con la disputa de las categorías de 600 eh, kilos, El equipo local venció todas las tiradas proclamándose así campeón. La tirada más dura de la, la disputaron los equipos de Amaury y Basaburua que llegaban empatados a esta última jornada. Al final Amaury fue segundo, seguido de Basaburua y Chantrea que fue el cuarto. Posteriormente, estaron en Lizal, eh, entraron en liza los dos equipos mixtos formados por tres chicos y tres chicas. En esta categoría Berrizar se impuso de nuevo demostrando que esta que está eh, en un punto de forma por encima del resto. Según fue segundo fue Imotsi, tercero el equipo de Amaur Sacana que no pudo remontar y ascender al segundo puesto a pesar de que empató con Imots. El equipo Basaurúa se clasificó en cuarta posición. A partir del próximo sábado los tiradores Berriz tardas intentarán luchar por lograr las chapelas en el campeonato de Euskadi de 4x4. Y es hora de abrir nuestro kiosco digital y de ver lo que dicen los titulares de la prensa del día. Jaime, cuéntanos qué dicen los periódicos. Hacemos un repaso rápido, comenzando con el periódico Gara. El ayuno contra el TAB, el tren de alta velocidad, llega a la puerta del despacho de Luis Zarraluqui. Y es que el señor Zarraluqui es el consejero del Departamento de Fomento del Gobierno Navarro. Bildu rechaza los los eh, por antisociales los presupuestos presentados por iruña eh, por UPN en Iruña perdón y el PNV en Bilbao. Batalla vencimiento contra el desahucio inhumano de una familia en Burlata y de esto hablaremos luego en el, la sección Sarean. Diario de Navarra, las ayudas a la excedencia por cuidado de hijos en el aire y es que existen pero como si no porque llevan tiempos que no se cobran. Trasladado el director de ASFI a sus oficinas para registrarlas, ayer fue detenido en Gasteiz. Los partidos apoyan que los funcionarios cobren la extra, a ver si es verdad, alguno la estará esperando no como agua de mayo pero sí como ...como regalo navideño. La directora de UPN discrepa con Sanz... ...y cree que no es momento de elecciones... ...y está el debate abierto totalmente. Guero Abay exige a Barcina responsabilidad... ...y que se centre en en resolver los problemas. Parece que tampoco los de Guero Abay... ...tienen prisa de que haya elecciones. Nafarro Abay critica que retirar ayudas... ...por incumplir las leyes de símbolos... ...es fascista. Es que es ricasco, Jaime y después de echar un vistazo a los titulares de la prensa del día vamos ya a hablar de la previsión meteorológica. jornada fría la que tenemos hoy en estos momentos hay 6 grados de temperatura es lo que marca nuestro termómetro aunque parece que no se moverán demasiado ya que durante todo el día oscilará entre los 3 grados de mínima y los 9 de máxima previstos para hoy en cuanto a los cielos ahora mismo tenemos cielos nubosos que cuyas nubes pues se irán haciendo cada vez más densas y empezará podría empezar a llover a partir del medio Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozari y Riratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzquiplaza.net Música Quieres estar al día con todo lo relacionado al metal? Los viernes de 6 a 7 y media de la tarde tienes una cita con Berry Metal en Berryzares Radio 100.8 FM y en eguzkplaza.net. Eta azken egunotako gai nagusietako bat izanen dugu izpide datozen minutuetan gure sarean sezio honetan kontaiguzu jaime zertazariko gara. Egia esan, egunero izaten ari da gain nagusia, bai, pilpilean dago, dagoen da. gai batei buruzitxin godu gulako orain, gertatzen dena da, atzo berrizaren gandiko zaurbil, burlatan bertan gertatu zela eta irutu zaigu, e, bueno, gainera irutu zaigu, gainera, izan dugu aukera. Orko, orko soporte digitala eskuratzeko eta, eta gertatutakoa zuzen-zuzenean eh, eskaintzeko berrezartar guztiei aia itsegiten ari gara, burlatan eh, Atzo, goizean, izan behar zen, e, pues, e, kaleratze kaleratze, bat, etxe, etxe, etxe kaleratze etxetik, bat, etxetik, etxetik kaleratu behar e, e, zuten familia oso bat. Hortaz, e, e, jabetu zen, e, burlatako eundaka lagun, an, ara urbiltzera gerabaki zutenak. Gia da, kasua pitkin bat berezia da, eh, makumea langabezian, ez da kibizpairu semea labak, eh, bizonari duela hilabete bat digarnoztikotu zioten minbizia, bueno, eh, kuadro bat, eta dirurik ez, ordaintzeko etxea, eh, eta atzo, kaleratu behar zituzten arren, ba, berriro ere presioak, eh, giza presioak eh, lortu du, Momentuz bi urtetako atxerapena Eza gutxi. Eza gutxi, eta honek frogatzen du ere, ze bate Garrantzia e, duen presioa, mobilizazioa eta, eta, eta salaketa. Eta ze puntutara ino, ez den bat ere alderdi populariak aurreko egunean onartu zuen e, dekretu berria, ez eren ikustenari gara, kasu honetan ere e, insertzio laboraleko kontratu batekin emaztea. E, gizona e, baurin, ba, ba, minbiziarekin iruse mehalaba, eta hala eta guztiz ere Ezen nahikoa e, ba, lortzeko ba, programa horretan sartzeko ez. Eta gogoratu behar dugu legeak, edo lege berriak edo arau berriek eh, diotela, E, hain zuzen ere hori ba, eh, kaso ba, muturreko kasu hauetarako edo mm. ez daki seininetarako e, pentsatuta dagoela ez. Bueno, argi dago berriro ere Legea errealitateearen atzetik mm. e, datorla oraindikikan orain, orain eta, eta gaia egun dagoen legislazioarekin ez dela konpontuko e, juzgadoetan gero eta kontzientzia gehiago dago honen e, inguruan eta sailitasuna handiago e, niri, go, niri gogora ekartzen e, azakit, e, etortzen zait e, e, ba baino gehiagotan gogoak egiteko paralelismo bat garai batean isumioarekin gertatu mm -hmm. zena ez. Mm, oso zabalduta dago herritarren e, artean. Pues zer dagoen gaizkita, zer es en mm -hmm. kasu honetan eta bai, bai, eta, eta legeak be, ba, orain dikan orain babeza, ba mateen badieterain banketxe hii, eta bar, eta bar ba, ba erraritate sozialak ez, eta, eta orduan baitako juzgadoetan ere zailtasunak dituzte legea interpretatzeko mm -hmm. Tira ba, da, gaur ekarri diguzuna da atzoko desiabetze edo etzekaleratze horren bideo e, bat, ez? Bai. E, Kontaiguzu. Bueno, bateak direki web horrian sinsilikatute, e, berrian ere ikusi dugu berateakireki egindako bideoa e, da, e, reportaia da eta bakarrik e, zatitxo txiki bat e, entzungo dugu. Mm, e, bueno, yesan e, E, Luceagoa da, horre kusteko aukera badago Baina buakarrikuk jarriko duguna izanen da e, Momentuan, e, teorian, e, bederatziak laurden gutxitan Juzgadoko arduraduna iritsi behar ezenean e, bueno, or, Sortuzen e, tensioa eta eta bai bozeramale batek zein bigarrenak eta hirugarren batek ere abokatuak kasu honen hirugarrengo kasuan eh dio ekarriko, ekarriko dugu eskainiko dugu eltsungo dugu Como miembro de la plataforma de Burlada, Queremos agradecer públicamente la presencia de todas las personas que se han dado cita en esta mañana. Al resto de plataformas de Navarra, a la parroquia San Blas, que también nos ha prestado su apoyo, porque este desahucio, gracias a los colectivos sociales que se encuentran aquí también, lo vamos a parar. No vamos a permitir ni un desahucio más, porque con cada desahucio se están violando los derechos humanos Y tenemos que parar eso, compañeros. ¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Este desahucio lo vamos a parar! No vamos a permitir desde Burlacaenea tampoco un desahucio más. Eh, queremos desde Burlacaenea reconocer el trabajo de las plataformas antidesahucios que ha conseguido poner delante de todos nosotros el grave problema que viene sucediendo desde hace un montón de tiempo. De que montones de familias se quedaban en la calle. ¿Y por qué se quedaban en la calle? Decimos por culpa de los banqueros, sí, pero por culpa de los políticos que nos han dirigido. Porque esos son los auténticos responsables. ¡Eso será eso! inscritos tres recursos en el juzgado. A continuación hemos ido a hablar con la secretaria del juzgado. Le hemos entregado la copia de los, de los recursos. La secretaria del juzgado ha llamado al juzgado de paz para que hoy no haga nada. Hoy. Entonces, estamos a la espera de que el juez del número 2 resuelva y que nos informen, esperemos que nos informen que nos llamen por teléfono para avisarnos que no tienen obligación y hemos pedido también una entrevista con el juez del número 2 porque queremos convencerle de que no puede hacerse lo que él está haciendo que es fijar sin fecha y hora los desahucios la ley no le obliga a hacerlo si lo hace es porque quiere Tira horixe ba, gaurko zarean sekzioan esateko genuena eta orain etxeko erremedioa kaipagai izanen ditugu. Remedios caseros los que de los que vamos A hablar ahora Y bueno, este, este no se come A diferencia del, de la semana Pasada, este es para las grietas De las manos, ¿no es así, Jaime? Este es para intentar remediar El dolor extremo que provocan Las grietas en las manos, y lo digo por experiencia <risa> Que las tengo Totalmente destrozadas Y bueno, hay diferentes motivos, como veremos Por las que se pueden tener las manos más o menos Destrozadas, pero nosotros vamos a traer un remedio casero Que a los que si no las tienen tan estropeadas como, como las mías pues les puede servir oye y, no, nunca digas nunca que tal vez a ti también te no funcione. yo ya he probado de todo y creo que solo me quedan cortármelas ya <risa> <risa> pero del todo bueno antes de que vengas a trabajar con muñones Jaime <risa> avisa <pa>. siempre es <risa> En fin, eh, no, decía pues que ahora en este tiempo que con el frío se secan mucho las manos, se seca mucho el cuerpo en general y empieza a dar esos eh, problemillas que también dan cuando hace mucho calor y bueno, al final eh, los extremos de, del tiempo pues provocan este tipo de, de consecuencias en, en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y concretamente hoy vamos a hablar, como decías, de, de las manos que sufren las inclemencias del tiempo y, y que provocan esas grietas, que con ciertos productos naturales se pueden prepara eh, que se pueden preparar, pues se pueden se puede intentar eh, evitar uh -huh. o mejorar o por lo menos bueno, pues intentar intentar eh A, eh, bueno Sí, paliar esos, paliar un esos poco efectos, ¿no? esos efectos ¿no? El producto que nos traes hoy además son es natural, como decías Pero además con ingredientes bastante sencillos Que se pueden sí. encontrar en prácticamente cualquier supermercado ¿no? eh, Exactamente, estamos hablando de pepino, de manteca de cacao, de aceite de almendras Bueno, estamos hablando al final de cosas muy, muy accesibles Eh, que combinadas eh, de, de una manera muy sencilla también, pues se puede reducir y evitar las grietas eh, de esas manos, ¿no? Los ingredientes concretamente son los que nos harían falta para preparar el, el, el producto, bueno, el producto… Sí, el, el, el ungüento este. El ungüento este. Eh, serían dos cucharadas de zumo de pepino tres cucharadas de manteca de cacao y dos cucharadas de almendras dulces. Bueno, ¿eh? pues, eh, o sea, no es se mucha, no, no es mucha historia, es muy o sea, dos cucharadas de zumo de pepino, tres cucharadas de manteca de cacao y dos cucharadas de almendra de almendras dulces. Tan solo con eso eh, se derrite la manteca de cacao al baño María, eh, después se agrega el aceite de almendras y por último el zumo de de pepino. Revolver Todo esto hasta que esté bien mezcladito y después dejarlo enfriar en el refrigerador. Así, una vez tenemos el producto, eh, lo único que tenemos que hacer es, pues eso, durante dos, tres veces, dependiendo cómo tengas las manos al día, pues eh, untarlo suavemente... Y, y en breve espacio espacio de tiempo en pocos días ya se nota se, sí, más, se nota la mejor ¿no? ¿no? uh -huh. si sí, se hidrata inmediatamente porque el aceite hidrata mucho las las manos no el aceite de almendras especialmente que desinflama hidrata y también suaviza la piel no perfecto jaime pues eh, yo creo que ya no da tiempo a más ya hemos llegado al final a las 10 de la mañana Así que con esta sintonía nos vamos a despedir hasta mañana Que volveremos a partir de las 9 de la mañana en el 100.8 de FM O en eguzkiplaza.net Como siempre, en Caixo Berriozar Ahora en vez de Caixo, pues diremos Agur Jaime Eso es, Agur Berriozar Agur My girl's name is Sonora <música> I tell your friends I adore her And when she dances, oh brother She's a hurricane in all kinds of weather jumping in the line, rock your time Okay, I believe you jump in the line Rock your time Okay, I believe you jump in the line